Bueno, Carolina viene evolucionando, dando pasitos día a día, e s t á saliendo del cuadro de neumonía que había sido la complicación del fin de semana anterior, este, se está comenzando a despertar, se viene retirando sedaciones y ya están probando e l retiro del respirador. Y ¿no? a día viene avanzando, sigue estando en terapia, este, esto siempre puede, puede complicarse, pero bueno, estamos. f a m i l i a s y los médicos, la gente e se ha lanzado de que esta sea ya la última complicación y podamos ya la semana que viene estar con ella charlando y, y ya fuera de terapia. ¿no? Matías, ¿cómo ves que viene la investigación? Un tema acerca del cual te has ocupado bastante. Sí, estuve toda la semana anterior con los abogados, un poco, un poco sorprendido ¿no? por la liberación de las mujeres, es,、eh, que creemos que no. No era conveniente, más allá de que el d e l i t o que se les imputa a ellos era escarcelable, nos parecía lo lógico que, que se les d i c t e una preventiva, por lo menos hasta el juicio. ¿no? Este, por eso ya hablamos con los abogados a ver, para tratar de revertir esta situación.、Eh, ayer, el día de viernes, declaró、eh, López Calimonte, hubo algunas este, irregularidades o... Incompatibilidades entre las declaraciones de ellos así que seguramente se va a estar haciendo un careo entre ellos. Y el día 11 va a estar, se va a estar haciendo la reconstrucción del hecho. Ahora estamos esperando atentamente el lunes o martes que se va a estar,、eh, esperemos, dictando la preventiva para todos los imputados. ¿Están más o menos conformes cómo se está llevando el tratamiento del caso? ¿Ustedes han realizado, o por lo menos familiares, otros familiares y amigos de Carolina han realizado movilizaciones allí en La Plata? Sí, la,、eh, por ahora estamos dejando al fiscal trabajar. Este, seguimos apuntando mucho a que se encuentre、eh, la persona o las personas solamente responsables dentro del banco, que seguimos insistiendo que algún dato hubo.、Eh, por ahora, más allá de esta, para ir un poco la, la sorpresa de la semana, que se haya liberado a las mujeres, este, nos parece que viene entre de todo prolijo. Eh, falta todavía, ¿no? Falta de elevación a juicio y falta las condenas ejemplares que estamos solicitando, que, que eso nos va a dar tranquilidad. Y bueno, más allá de la, las movilizaciones que ha hecho la, la gente, ¿no? Más autoconvocada, porque bueno, la s familia s e s t a muy o s m a b o c a d o s en este momento a la salud de mi hermana, este, han sido más allá e l reclamo de justicia para este, para este caso, este, que también empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Como lo venimos solicitando ya desde el día que. Que mis sobrinos fallecieron, que, que, que eso t sea un punto de infección y que realmente la voluntad política、eh, que, que está haciendo falta para que las cosas cambien, que empiece a, a movilizarse, ¿no? Porque al parecer este, nos estamos perdiendo en otros temas y la seguridad no está en la agenda política de nadie, ¿no? Matías, en un primer momento tanto el gobernador como el ministro de Seguridad se hicieron presentes en el hospital. ¿Mantienen contacto con ustedes, con la s familia s ahora? No, en estos momentos no, igualmente lo está d e t e n i e n d o la familia, más allá de la, de la conmoción que, está, que provocó el caso, la solidaridad de, de la gobernación o de, o de todo el ambiente político que se ha contactado con nosotros, es el hecho de que se pongan a trabajar en lo que tienen que hacer, que es garantizar más la seguridad de nosotros, ¿no? no estamos hablando de un hecho aislado, estamos hablando de algo que pasa todos los días, sigue pasando. y nadie hace absolutamente nada, nos compañía hace la c u m e s del hecho y nada ha cambiado, este, no vemos、eh, voluntad para hacer estos cambios, entonces eso, eso va a ser el reclamo primordial. n o Bueno Matías, no te robamos más tiempo, te agradecemos muchísimo、eh, que hayas dispensado estos minutos a Radio La Barría. No, por favor, le agradezco a toda la gente y, y bueno, este, la familia va, va a seguir manteniendo este caso en boca de todos. Este, Dentro de lograr este cambio que estamos reclamando, estamos a tu disposición. Muchas gracias y cariños a toda la familia. Gracias, te s e g u r o